...como de lucidar quién es cada uno, ¿sí? Así sí. que bueno, nombre y apellido, compañera, al micrófono... Milagros Castro... Muy bien... Tatiana Mundaraín... Luna Salto... Melissa Acosta... Junior Gómez... Bien, son todos estudiantes de qué grado... De séptimo grado B... Séptimo grado B... ¿Escuela? Eh, la escuela 14, Colón de Saavedra, Distrito 1... ...que queda por 11... ...que... ...sí, queda por 11... Barrio de 11 Capital Federal muy cerca de, a ver, de Balvanera. Balvanera, la Plaza Miserere, sí, ¿sí? ¿sí? Que son como las las referencias que alguien que es del interior del país puede conocer, digamos, sí. donde se junta el subte y el tren. Tipo lo sí. más conocido. Sí, sí. No. Bien, ¿y cuánto están ahí de la estación de, de, de tren y subte? Eh, cinco en alguna cuadra. Cinco cuadras. Sí, no, si estamos buenos por ahí. Sí, hay... al subte. Estamos a una cuadra. Ah, del subteve una cuadra, mira.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 de al blanco. Sí. Y hoy hoy vinieron acá a estar la coordinación de piso en eh, nuestra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 habían ido alguna vez a una radio? Sí. Sí, habían salido el aire? año pasado en Sexto Grado. Mira, ¿y a qué radio fueron antes? ¿Se acuerdan? A no, Radio no. Edo. Ah, sí en Bodeo. Mira, eh, ¿con quién estuvieron? ¿Estuvieron conmigo o no? no? No, con la no. chica Yael. Con Yael, y ella salió al aire. Eh, sí, no, no, O estuvo Eva. No, no, está Eva González García, está Yael Blanco, está va. somos varios, sí, el sí, equipo sí. Rec.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 de estas que son minorías, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Y las respetan? Sí. Sí. Sí. sí. ¿Todo el mundo respeta? No, digamos no. que Bueno, parte de esto es lo que hay que trabajar. Todos sí. debiéramos respetar, ¿no? Uh -huh. en qué forma se nota que no lo respetan? ¿O no las respetan? Y... ¿Cómo lo tratan? ¿Qué hacen en ese trato? No, Por... no sé cómo excluirlos. Ajá. Y... Por ejemplo, tipo, cuando estamos cuando el fútbol y un hombre o...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 Abrir por ser. Belisa Costa, Luna Salto, Tatiana Mundaraín, Milagros Castro. Vamos a escuchar eh, ahora un pequeño tema musical que es de Califa, ¿puede ser? Luis Califa. ¿Sí? Sí. Es Fast and Furious, exacto. Sí, Fast and Furious, sí. De Rapios y, fur y Furious. Bueno, bueno. escuchamos.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 All the planes we flew, good things we've been through Then I'll be standing right here talking to you about another path I know we love to hit the road and laugh But something told me that it wouldn't last Had to switch up, look at things different, see the bigger picture Those were the days, hard work forever pays Now I see you in a better place, see you in a better place How uh. can we not talk about family when family's all that we got Everything I would do, you were standing there by my side And now you' be with me for the last time. It's been a long day without you my friend and I'll tell you all about it when I see you again I see you again We've come a long way a long way from where we begin you know we started oh, I'll tell you all about it when I see you again I tell you when I see you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 Abrel Núñez. Son dos estudiantes de eh, la escuela número 14, 16 escolar 1, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo se llama la escuela? Cornelio Sabedra. Cornel la escuela Cornelio Sabedra. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este bloque? ¿Quién me quiere contar? Estuvieron hablando de Elsie, pero a ver, sí. Eh, ahora vamos a escuchar unos audios que hicimos en las clases. Ajá. Uh -huh.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 Y le, qué me parece que la gente tiene que adelgazarse o sí o No, uno no, no, no, tiene que aceptar su cuerpo. Claro, yo, cada uno como quiere. Como yo estoy más gordo. Mira, mira. Tranquilo. Yo pensaba que la gorda se hace 10 kilos atrás. <risa> Bien, tenemos otro audio que habla del Día del Padre. ¿Sí? Ahora me van a explicar por qué es importante este audio.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 Derecho a la palabra Derecho a la lectura Derecho al juego Derecho a la educación Derecho a que se escuche tu voz Derecho a la comunicación Oralídeo Donde la escuela hace radio Bien, cuéntanme una cosa ¿Ustedes, eh, cómo se llamaba la autora? Mañana fue la ¿La conocen? Sí. sí ¿Cómo es que la conocen? Es que vino a Por... nuestra escuela Bueno, porque nos vino a visitar a nuestra escuela ¿Cómo fue ese encuentro? para algunos... Emocionante. Oh, Especial, eh, fue el aula, fue a, juntaron toda la escuela, cómo hicieron el evento, cómo se organizó. Fue en el, el patio. Fue en el patio con los de 7mo tercer piso, no estábamos nosotros. ¿Cómo llamaste? tercer piso, estuvo en el patio solamente con ustedes? No, no, con no. Dos, con más. ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres? Con otras escuelas.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 the adell starting in my heart heating me out the i can see crystal ship, see with every piece of you Don't The things that I will do There's a fire Starting in my heart Feaching cheating fever Pitching is bringing me out the dark The scars of your love Remind me of us They keep me firm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 Donde los jóvenes toman la palabra Hora Libre 10 años de radio, de radio Y bueno, de Hora no Libre la intención también es poder liberar, ¿no? Poder desatar ese nudo Les pregunto a ustedes, porque ahí escuchábamos algunos compañeros muy sentidos, por otra parte no En su forma de, de contarnos eh, Ahí como muy a flor de piel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 Y, y eso nos alegra a los que estamos tristes, o sacarme una sonrisa. ¿Y, y, ¿y en qué por... situaciones te, te pones a hacer chistes malos? <risa> Cuando estoy triste y quiero alegrar, alegrarme un poco, hablo con mis amigos o hago chistes malos o... Tontanos o no, Juan. <risa> no. <risa> no Tendrías que estar mal. No me va a hacer reír, pero Robin le pega a Batman. ¿Quién es el malo? El chiste.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 ¿Sí? Que te cuenten chistes, buscar una película cómica, oh, wow. salir a caminar Bailar, hacer lo que fuera sí Chicos, vamos a escuchar un poco de música Y volvemos con el cuarto bloque Pero recuérdame el nombre y apellido de cada una y uno Tatiana Mondarain Tiamili Rodríguez Micaela Cortés o Manuel Gómez Marisa Leyva Abril Núñez con B Corta Yo soy Cristian Gauna, esto es Hora Libre Hacemos un pequeño sí. corte, escuchamos algo de música con Drake ¿Así se llama? Drake Drake, Drake es... Sí been in my in my feelings Kiki, love me? are you riding say you never from beside me i want you I you that i'm you, KB, you you you never from beside me cuz i want you, But they know me as really steady, real me. I swear I got me before they try and kill me. They got make some choices they run it out of options cuz I've been going off and they don't know when it stop. And when he get the top and I see that you been learning it when I take the you spin it like you earned it and we popped off on your ex, he it. I thought you wouldn't want fun jump and confirm me. Track money Benny. I buy you champagne but you lose some honey. Fun to block like you Jenny. I know you special, girl, cause I need too many Risha, do you love me? Are you riding? Say you never, ever leave from beside me Cause I want you, and I need you that I'm down for you Always JT, do you love me? Are you riding? Say you never, ever leave from beside me i want you and I need you and I'm down for you always Woo bad in no way in no way keepin in no uh. I need that black card in the cold to the safe to the safe cold to the safe face I show them how to net bro for the net, you net what's your net bro Cuz I want you and I need you and I'm down for you always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 me gusta me gustaría tener una eh <risa> eh van eh todos los, todos se compraron luna ¿Sí? Sí, sí. No. sí o sea que es como la identificación de de El séptimo de, ¿De séptimo? ¿Qué séptimo es? Séptimo B. B. Síptimo B. Síptimo B. ¿Turno? Eh, Turno jornada completa. Jornada completa. Ah, van desde las 8 de la mañana hasta las 4? Sí, hasta las 4 4:20 4:20 Un día largo de trabajo.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 diferencias. ¿Ustedes qué pusieron sobre su familia? Yo puse de que mi familia un poquito co complicada porque porque mi, mi papá se peleó un poco con mi mamá por cosas comunes. Ajá. Ponerle ensalada y todo eso. <risa> cosas cotidianas se ven. Discuten mucho. Más. Más. o menos. ¿Y qué cosas buenas tiene la familia? Eh, que son como muy amigables. Ajá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 Seis horas estamos reunidos ¿Sí? Escuchándonos A veces Algunos con el celular alguno perdido Ellos van como rotando Pero nos hacemos compañía Digamos Y eso no pasa En todas las familias Yo conozco familias Donde van Se visitan 10 minutos Después se ven Y si está mucho tiempo Justo discuten Digamos Discutimos por otras cosas En otros momentos ¿No? ¿Cuál sería la cosa Priola o linda Que tiene tu familia? Eso que vos decías De hacer fiestas grandes Ah, mirá Se reúnen todos Porque... Okay.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 Pero pero me parece que están buenos eso. Eh, son parte digamos de las cosas positivas que tienen. ¿Vos qué pusiste cuando hablaste de tu familia? Yo puse que mi familia era muy buena conmigo. Mira. ¿Y por qué decís que vuelan con vos? Porque se preocupan por mí, y, no, si me pasa algo ellos notan que me está pasando algo y me hablan y esas cosas. ¿Y, y hay algo que te gustaría que cambien? Que mejoren. No. ¿No? Para bueno, mí está bien. Lo aceptamos como es. ¿Y ¿Vos?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 aceptarse, bancarse uno, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra idea que les haya quedado? ¿No? Chicos, recuérdame el nombre y apellido de cada uno de los que hicieron este último bloque. Nombre y apellido. Micaela Cortés. Graham Savera. David Zitner. Guillermo Guamán. Luca Guzmán. Martín Gallardo. melissa Costa. Yo Cristian Gauna, les cuento que la operación técnica de ahí estuvo Chicho Leiva ¿sí? en la coordinación de piso Belén Rivas también estuvo Néstor Cortés ayudándonos en la producción Las maestras, nombre y apellido de las maestras Carolina y... Picado ¿Patric y Patricia sí, sí, sí. Bueno, y Patricia sí y fuerte También, también queríamos <risa> mandarle un saludo Hola. ayer que nos ayudó tanto con este proyecto Ay, y bueno. a los chicos que nos están oyendo ahora mismo que es sexto A, sexto B y séptimo A bueno, todos ellos un fuerte abrazo, gracias a todos los que formaron parte de Hora Libre nosotros les decimos hasta la semana que viene chicos, este aplauso es para ustedes, chau